para que allí lo puedas escuchar cuando a ti más te guste, el día que más te convenga y a la hora que más te guste. Aparte de escuchar el programa Euskal Música, también te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y, por supuesto, temas musicales. Todo ello en el Facebook de Euskal Música, facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia. Hoy jueves tenemos un programa bastante completo, ya que tenemos las novedades de Doctor Deseo, nuevo álbum. El álbum titulado Igual y Diferente, una mirada distinta. Álbum de esta banda de Bilbo que está a puntito de salir. El decimoquinto trabajo en su trayectoria musical. También escucharemos el adelanto del nuevo trabajo discográfico de Gatillazo, de baristo y toda su gente. El álbum saldrá el 8 de abril, hoy escucharemos el adelanto, el tema Cómo convertirse en nada, que además es el tema que da título a lo que es este nuevo larga duración, lo dicho para Gatillazo. También escucharemos a Cuarto Oscuro de la banda de Nafarroa, que saca disco el 1 de abril y que hoy escucharemos todos los temas del disco en un cover que nos ha llegado al programa. Escucharemos el álbum debuto para la formación de Nafarroa para Reditio. El álbum se hace llamar igualmente que ellos, Reditio. Y están en el estudio para sacar lo que va a ser su nueva larga duración. Así que dentro de unas semanas, dentro de unos meses, tendremos su nueva larga duración. También escucharemos el primer álbum en solitario de Cuchi Romero. El pasado 15 de marzo salió a la venta. Hoy te desgranaremos dos de los temas. ...y también os a conocer parte de la gira... ...presentación de este álbum... ...titulado No Soy de Nadie... ...y también sonará, entre otros... ...Guda Dancha... como ello en el 100.8 de la FM... ...todo ello en Berriozari Ratia... ...en una nueva edición de Euskal Música... ...tu cita con la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...y también tenemos visita... ...la visita de la formación Los Chamucos... ...para presentarnos su primer larga duración... ...nos vemos en el camino... ...para hablar de este álbum... ...para hablar de la trayectoria musical del grupo... ...para hablar de los conciertos... ...en definitiva, para hablar de esta formación de reciente creación... ...y que, lo dicho... ...acaban de publicar su primer larga duración... ...la banda Los Chamucos también estarán... ...por aquí, por Euskal Música, por Berriozai y Ratia. Todo esto es lo que nos vamos a poder encontrar... Durante estos próximos 90 minutos En una nueva edición de Euskal Música En el 100.8 de la FM En berriozar y Ratia, jueves en directo De 6 a 7 y media de la tarde Fin de semana también, en la misma franja horaria 6 a 7 y media de la tarde Pero en repetición, y si te parece Vamos a comenzar el programa de Euskal Música Y lo vamos a hacer con la formación Doctor Deseo Doctor Deseo presentará su decimoquinto Álbum a finales de este mes de marzo Así que está a puntito a puntito ya de salir El álbum llevará por título y Igual y diferente, una mirada distinta. Durante los últimos meses la banda ha estado centrada en la grabación y mezcla de las canciones con el ingeniero de sonido César Ibarreche. El nuevo disco se editará en dos soportes. Por una parte está el libro CD de DVD y por otra un CD audio en Digipack. El libro CD DVD se compone de un CD de nueve canciones de la propia banda grabadas en estudio. El DVD es un regalo que la formación de Bilbo Doctor Deseo va a hacer a su público y se incluye en 13 temas del directo ofrecido en 2014 en la Astenagushia de Bilbo más tres canciones del concierto homenaje de Le Kei El segundo formato es un Digipack CD con las canciones, nueve canciones de estudio. Con la salida del libro CD de DVD, Doctor Deseo despierta de letargo anual con un nuevo espectáculo. Los deseos convertidos en placer Décimoquinto disco Y vuelta a los escenarios Con mucha carga emotiva Entre otros lugares Estarán en Durango El día 9 de abril Y atención porque estarán aquí en Iruña El 16 de abril En la sala central A partir de las 21 horas A partir de las 9 de la tarde Las entradas anticipadas Cuestan 16 euros Que por cierto ya estará a la venta Y en taquilla Costarán 19 euros Nos quedamos con el adelanto De este nuevo trabajo De la formación de Bilbo Doctor Deseo Nos quedamos con el sencillo adelanto El placer de conspirar Con ellos Con ellos Comenzamos el programa de hoy De Euskal Música Que este beso Sea un verso desesperado Por colarse entre tus piernas Que tu saliva sea un surfeada por tu lengua donde mi piel se ahogue y ahora me atas y me preguntas si soy tu esclavo y yo te digo si sí, por supuesto que tus palabras que con cariño dicen barbaridades a veces tiernas, a veces sucias ay mi amor, que bien me sientan qué fantasía y realidad hoy van juntas de la mano yo te cuido tú me cuidas a mí El placer de conciliar poner el mundo del revés como dos niños traviesos una chispa en la mirada Es el momento de asaltar el paraíso. Trasero de conspirar poner el mundo de revés como dos niños traviesos una chispa en la mirada es el momento Es mejor ninguno Y así bailando Tan divertidos, tan despreocupados Haremos que Sogoma y Gomorra sean Solo un juego de niños qué fantasía y realidad Hoy van juntas de la mano Yo te cuido Tú me cuidarás a mí El placer de conspirar Poner el mundo del revés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 sos una chispa en la... Pues ahí estaba el adelanto de este nuevo trabajo de Doctor Deseo, decimoquinto trabajo de esta formación de Bilbo. El álbum igual y diferente, una mirada distinta, que lo he dicho, está a punto de salir y lo que hemos escuchado es el sencillo adelanto, el placer de conspirar. Y nos vamos con otro adelanto, nos vamos con el adelanto de la formación Gatillazo. En el 2003, Evaristo, Chiqui y Trippi decidieron seguir con la música y, de, y desde las tenizas de la polla formar Gatillazo junto con Osorón y Xavi. Tras algún que otro cambio, la formación actual sigue con Evaristo, Chiqui, Trippi, Miquel y Ángel. En el 2004 sacaron el primer disco, Gatillazo, con 21 canciones y mucho trabajo de aclimatación al terreno. El segundo álbum, Dianas Legales... Cuyo título es una alusión a Diana de Gales Llegó en 2007 En noviembre del 2008 sale el tercer lanzamiento Sex Pastel, que es un CD con las nuevas canciones Más un DVD con 32 canciones grabadas en directo En el local de ensayo Además de una entrevista, varias fotos Y el videoclip del tema número 1 en Estados Unidos Del reciente disco En marzo del 2011 sale el cuarto trabajo Titulado Sangre y Mierda Con un cambio de estudio de grabación Y con la producción musical realizada por ellos mismos y que ha supuesto un cambio radical de sonido grabado y que les acerca más todavía a lo que son en directo. Entre enero y febrero del 2013 graban el quinto álbum con los mismos parámetros que el anterior y que llevará por título siglo 21 que se publicó el 2 de abril del 2013. Ahora en 2016 vuelvan con nuevo material ¿Cómo convertirse en nada? Nuevo disco de gatillazo que saldrá el 8 de abril. Hasta que llegue esa fecha nos quedamos con el adelanto tema que da título al disco ¿Cómo convertirse en nada? el adelanto de gatillazo recuerda el 8 de abril a la venta, el álbum combo convertirse en nada, lo que escuchábamos el sencillo adelanto llamado igualmente que el título del disco como convertirse en nada, lo dicho 8 de abril Evaristo y toda su gente sacarán el nuevo larga duración de la formación gatillazo y de gatillazo nos venimos hasta Iruña porque os vamos a dejar con un adelanto de todas las canciones que van a estar incluidas en el nuevo trabajo discográfico de la formación cuarto oscuro, el álbum llevará por título Fénix, el disco saldrá el 1 de abril, quinto trabajo de estudio para esta banda navarra, la formación la componen Luisja al bajo y a la voz, Chiqui a la guitarra y a los coros, Ocar a la guitarra y a los coros y Ángel a la batería nos quedamos pues con este adelanto donde te vas a poder encontrar un fragmento de todas las canciones que van a estar incluidas en este nuevo trabajo discográfico de esta banda de Nafarroa de Cuarto Oscuro <música> Por que Formación Cuarto Oscuro, que vamos a seguir compartiendo contigo más música y nos vamos con el primer larga duración de la formación Reditio, que es el retorno de un grupo de amigos que anteriormente habían compartido diferentes proyectos y que deciden unirse de nuevo para crear su propia música. Es a mediados del 2011, en Iruña, cuando comienzan a dar rienda suelta a sus inquietudes, convergiendo diversos estilos musicales cercanos al rock y al metal con letras en castellano. Tras un periodo de trabajo y creación, es a mediados de 2013, cuando irrumpen en la escena local debutando en directo y ofreciendo diversos conciertos. A comienzos del 2014 sin dejar de lado los escenarios deciden grabar su primer LP Reditio compuesto por 12 temas el álbum combina diferentes intensidades y matices dentro de una personalidad propia Brigid Duque se puso tras los mandos para captar la esencia de la banda llevando a cabo las labores de grabación mezcla, masterización y producción de la obra en estudios sex to be el grupo está integrado por Imanolva al Verde, a la voz y guitarra, Iñaki Orcoyen a la guitarra, Miquel Urra la guitarra, Iñigo Lizalde al bajo, Antonio Muñoz a los teclados y Carlos Lanaz a la batería. Sus canciones hablan de sentimientos, de ideales, de lucha, de injusticia o historias de vida con potencia, rabia, sutileza y melodía. Nos vamos a introducir en este primer larga duración editado en 2014 y de él te vamos a extraer los temas Cenizas y Revolución. per dar a luchar Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en ese primer álbum de la formación Reditio, el álbum llamado igualmente Queidos, Reditio, los temas Cenizas y Revolución, y como te comentaba al principio del programa, ya sabes que están a puntito de sacar nuevo trabajo ya que están en el estudio de grabación ya para ya dando los últimos retoques así que dentro de unas semanas, dentro de unos meses tendremos nuevo larga duración para esta formación de Nafarroa para Reditio y nos vamos con Cuchi Romero ya que ya está disponible el nuevo trabajo en solitario de Cuchi Romero, el álbum No soy de nadie Un nuevo LP Que está disponible Desde el pasado 15 de marzo Y que se podrá adquirir En la nueva web Del artista www.cuchiromero.com O en los conciertos De presentación Del mismo El álbum Está compuesto Por 10 temas Comentarte que Cuchi Romero Ya ha anunciado Las primeras fechas Que formarán parte De la gira de presentación De No soy de nadie El 8 de abril Estará en Donosti En la sala Doca El 7 de mayo En Santander En el café de Noa Y el 14 de mayo Estará en la sala Asquena De Bilbo Desde el pasado 15 15 de marzo ya está a la venta, este álbum de Cuchi Romero, primer álbum en solitario, el álbum titulado más concretamente No Soy de Nadie, lo que vamos a escuchar los temas Corazón Equino y No Me Beses en la Boca. Zabal despertar, yo pensé que mi tan mal No me iras a meter eso, es más pequeño que un beso No me quiero enamorar Para que tanto cohete Yo nunca supe bailar Tú sabrás donde te metes, mira que eres anormal Eta es el callo, su me dirá, guárdalo para el final. Esto no hay quien se lo coma, vengo andando desde Roma, tengo ganas de fumar. No me toques la costilla, vamos a dejarlo estar. Se comieron las polillas, mis noches de carruzal. Has dicho que se ha ido cachu mi no le he dicho nada solo me du no grite bota ni forra ella dijo no te corras ycho a volar entre mis ronqui Eta eskriz, que he mullido caminar, sigue que tú no puedo más Me quedo en este pasillo, que he perdido los tornillos, pegando tiros al mar No pellizcas mismo fletes no me quiero espabilar Que te follen manolete, nadie te verá saltar has dicho que se ha ido cachu mi no le he dicho nada solo me du no grite puta, ni zor y ya dijo no te corras y se ech a volar entre mis Eres dito que se ha ido cacho de animal No le he dicho nada Solo me he dormido No grite puta ni zorra, Ella dijo no te corras Eres echo a volar no Entre mis ronquidos ami su sabes te quiero decir cuentas después de volar salen impares las alas, los nidos de más me como las pieles por ti de los mudillos del tiempo solo estaré y aún así estaba sonando Cuchi no Romero que también ha querido sacar disco, lo ha hecho en solitario, el álbum No Soy de Nadie que lo he dicho desde el pasado 15 de marzo está a la venta y la gira de presentación ya tiene fechas, el 8 de abril en Donosti en el Doca, el 7 de mayo en Santander en el Café de Noa y el 14 de mayo en Bilbo en la Sala Azkena. Y de Cuchi y Romero nos vamos con la formación Guda Dancha una formación que no perdió la oportunidad de tocar en directo, el Astenagusia del 2012 en Bilbo aunque faltasen escasas semanas para preparar las canciones. En septiembre ganaron el concurso musical organizado por Gastelecu de Verango para festejar el 15º aniversario. La banda va en progreso, los conciertos siguen su marcha hasta que en 2014 lanzan un crowdfunding para grabar y autoditar su primer trabajo, Lañoak eta Oscarbiak. 2015, más allá de conciertos, será un año emotivo, ya que ganan dos premios, el Musiquerría que les aportó un sitio en el festival Urca Rock y en el concurso de Leyoa Pop Rock ganaron el premio Leyoaco Udala. Mientras ocurre todo esto van terminando las canciones y grabación de este segundo larga duración. Un álbum, La Barra en Erchean que ha sido grabado en los estudios Eury Día de Bilbo en otoño del 2015 con la producción, mezcla y masterización de Yvonne Laroussea. Guda Dancha edita La Barra en Erchean un segundo disco muy electrónico donde los márgenes del ska, rigi y de la música negra se va fundiendo en los diferentes cortes del álbum. La banda compuesta por Ander al saxofón, John a la trompeta, Alain a la voz, Iker a la batería, voz, percusión y coros, John a la guitarra y Xavi al bajo. Vamos a introducirnos en este primer trabajo discográfico, la barra de Enerchean de Guda Dancha, y te vamos a extraer los temas Paradiso Falsuan y Dime Por Qué. Música Zukeriaren errein juonetan Sentimenturik ez da Anai nagusiaren Begirataren menpean Ahotxaki sildu dira Amorrua ikara bilakatu da Belburraren errezu Man. Nora ezean da bilen Artalde zintzo tautzana Hori besterik ez gara Kapitalar eritxalpean Ez dugu argirik akitzen Garen paradizu faltxuan Ez ditugu egala kastintzen Eta zuhortzade bitartean Azke bizit. Zarela zeniste Gizarteonetak muritzen ez denaz Ez ditu, katreak Suor shau dhe bitartean Aske bisi, sarela shin ishten Kisarte honetan muri txenez Dena kestituk, katte aksem txen olvidar todo aquello que dejamos atrás jamás podrán volver aquellos tiempos de la felicidad jamás podrás olvidar todo aquello Sonando la música de Guda Dancha, primer álbum... Lavarraren Erchean, editado bajo el sello discográfico vaga viga ahí estaban los temas titulados Paradiso one y Dime Por Qué. Y nos vamos con otra banda, nos vamos con Viva La, que están de vuelta, ya que vuelve el cuarteto formado por miembros de Alegia, Ataun y Orio, cuando no han transcurrido ni un año desde que publicaron su primer larga duración, Wasabi, en 2014, han creado y lanzado su segundo álbum con el nombre Gure Eroyak, producido por Bomberene Akinchak, Carlos Osinaga ha sido el encargado de los aspectos sonoros, Víbala tiene mucho de ambos elementos, el Ataundarra Aichol Baranderean y el Orohitarra Iñaki Gurruchaga son los vocalistas ambos, Persolaris, el último también es guitarrista, además la formación la componen Los músicos Sabier Echeverría, Pitsu al bajo Y Yulen, Goiko Echa a la batería El elemento central de este proyecto Que tiene mucho que ver con los versos musicalizados Es la letra de las canciones Nadie se escapa del fuego a discreción Que proponen ni siquiera ellos mismos La canción contra Esañak Brutal repaso de las, de las contradicciones Que observamos en el día a día O Erzainak, eh, tema sarcástico Dedicado a la policía de Euskadi Son claros ejemplo de ello Nos vamos a quedar con dos de los temas Incluidos en este nuevo álbum de Víbala, el álbum Gure Eroyak lo que te vamos a extraer los temas David Chan, Ariak y Contraeseniak Doazen arrantzaleak Ertzaina eta laguna Erdalduna bertzaleak Liderrak agin dudasan Egin dako asambleak Idautzya edamutua Lokatzetan jeltzaleak eta zezenen kotra dauden aragi jaleak guakegi ian moder bereder azian machista zer gatik daute betedi eskae pertsolaristan monogamo trae Sanak en dos de los temas incluidos en el álbum Gurero Jack de la formación Vivala, una formación que lo he dicho anteriormente, vuelve a la carga musical este cuarteto formado por miembros de Aleguia, Ataun y Orio, con este segundo larga duración después de editar en 2014 su primer álbum Wasabi, y nos vamos ya con la formación Los Chamucos ya que los tenemos por aquí, por Euskal Música por Berriozavi Ratia, para presentarnos este primer trabajo discográfico nos vemos en el camino, para hablar de su trayectoria musical, para hablar de los próximos conciertos, hay que comentar que el día 16 de abril estarán presentando este primer larga duración en Aibar más concretamente en el best, en el bar-restaurante El Perrillas y hay que comentar también que ya está todo agotado, ya no hay plazas para la cena y para el concierto a partir de las 12 de la noche con esta formación, Los Chamucos y a partir de las 2 de la mañana estará DJ Bigus, o sea que ya lo sabes, 16 de abril, nueva cita para ver a Los Chamucos en directo presentando su primer larga duración y nos vamos a quedar escuchando uno de los temas de este primer trabajo discográfico, de esta formación Los Chamucos y después, pues lo dicho hablaremos largo y tendido de este primer trabajo discográfico, de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos, en definitiva de esta formación, de Los Chamucos que te puedes encontrar en lo que es el primer trabajo discográfico para mariachi los chamucos sí. un disco que lleva por título nos vemos en el camino y que el pasado sábado lo estuvieron presentando en el auditorio de Lesaca para hablar de la trayectoria de la banda este primer trabajo de los conciertos y de muchas cosas más... ...tenemos a tres de los componentes de la banda... ...en el programa Euskal Música de Berriozar y ratia ...Goych, mikel y Fernando, Arracha al León a los tres... Arracha al León... león. Eh, para comenzar vamos a hablar un poquito del pasado de la banda, ¿no? Eh, vamos a irnos un poquito a los comienzos... Eh, ...contarnos un poquito cómo surgen los chamucos... ...los inicios un poco de la banda... Bueno, pues este, este proyecto empezamos en las orillas de, del mar... <risa> sí, estábamos jugando con los críos dos componentes y, bueno, pues que nos gustaba el tema y demás, y bueno, pues creamos un grupo de WhatsApp y llamadita por aquí, mensaje por allá, nos juntamos los instrumentistas y luego nos faltaba la voz, que se, se juntó un poco más, más tarde... Cuenta, cuenta. Cuenta que fue el segundo plato, cuéntalo. Eh, sí, ahí? teníamos ahí. a otra otra a otra persona y nos dijo que no. Entonces, el, el, el segundo plato pues accedió. Cosa que se lo recuerdo todas las cenas, ¿eh? te lo puedo asegurar. ¿Sí, no? hombre <risa> Y bueno, pues fue el, el, en agosto, en 2014. Y nada, poquillo, poquito a poco, en febrero dimos, dimos el primer concierto. El 7 de febrero en Arantza, en el pueblo de dos componentes. Y no, a partir de ahí, eh, pues nada. Ha sido un camino un poco... Parece corto, pero intenso. El nombre Mariachi Los Chamucos, Chamucos Mariachiac. ¿Por qué este nombre? Le disteis muchas vueltas, surgió de repente. se lo propuso Fernando, ¿no? De <risa> sí. una lista de nombres que, que había, que no sabíamos cómo llamar al grupo. Y Fernando sacó unas cuantas y Chamucos gustó. También para traducir un poquito, ¿no? Que es Los Diablos, algo sí. así. Y, y, y cuajó hicimos un poco eso no pues empezamos a hablar y a ver qué, qué nombres eh, podían cuadrar o, o cuáles podían ser también un poco en la línea del grupo que queríamos mezclar un poco leusquera con el castellano también algún eh, nombre un poco neutro para todo y que, y que nos sirviera un poco para, para vender el grupo en, en todas las zonas ¿no? y al final pues bueno la traducción es diablos es una palabra que utilizan para, para referirse a los diablos a los gamberros un poco entonces pues vimos que nos venía bien Sí, en, rosas, ¿no? Entonces, sí. en cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante este proyecto esta formación algún grupo se influye en hacer este estilo de música alguna persona de referencia bueno personas de referencia yo siempre que siempre que me hacen esta pregunta o siempre que podemos hablar de esto el gran gente vicente fernández pues al final es un referente para muchos ¿no? y, y muchas de las canciones sobre todo de las primeras canciones que, que sacamos Eh, eran un poco pues en esa línea, ¿no? En esa línea de, de Vicente Fernández. Luego, pues hay muchísimas otras referencias, incluso eh, algunas canciones que no son tan eh, tan puras, eh, mexicanamente hablando, pero que bueno, pues yo siempre digo que les intentas dar un poco del aire mexicano ¿no? y el aire y el aire más de tu grupo que, que aire mexicano y, y la verdad que funcionan, funcionan bien ¿Venís de otros proyectos o es con esta banda donde comencéis en esto de la música? Bueno, nadie había tocado un mariachi antes, ¿verdad? <risa> pero sí, sí, en distintas formaciones musicales, distinto formato eh, pues desde charangas hasta orquestas que, que ha tocado Fernando A la banda de música de Lesaca, en la cual estamos cuatro, ¿no? sí cuatro, ¿no? Somos cuatro ahí. Uh -huh. Un poquito de todo, pero bueno, como grupo, grupo, para mí la primera vez que tocaba en un grupo como tal ha sido ha sido esta. Yo estuve ocho años cantando en una orquesta, además en esta plaza de Berrizar he estado muchísimos años con la orquesta Eclipse. Uh -huh. Estuve ocho años, y pero bueno, completamente diferente, era orquesta de Berbena y... Y bueno, la verdad que tenía ganas también de retomar un poco ah. el tema del grupo. Se me quedaba la cara, digo, este... este loco, <risa> <risa> me ha tocado verle por aquí. <risa> tocado, sí, sí. ¿Eh, ¿Dónde solís juntar para ensayar? ¿Y pues, cuántos, ¿Cuántos días a la semana lo hacéis también? Todos los días, estamos ensayando todos <risa> los días. A las mañanas no, porque estamos trabajando por las tardes. Lo que, lo, lo que podemos, ensayamos lo que podemos, cada uno en casa... ...todas las horas que podamos... Uh -huh. ...y luego pues... Eh, ...teniendo en cuenta que Fernando es de Aibar... ...pues eh, los sábados, domingos... A, a, ...todo lo que podemos... ...y ensayamos ahí en Le Saca... ...en la Casa Cultura de, uh -huh. de Le Saca... ...y lo que nos deja ya Fernando... ¿Porque es más complicado un mariachi... ...que eh, tocar en una verbena o... ...cómo lo veis? No, no, no, yo creo que aparte... Eh, ...lo bueno que tenemos ahora mismo es que ninguno de los que estamos... ...en el mariachi estamos porque lo necesitemos... Y refiriéndome al tema económico, y tema de, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba tocando con la orquesta sí que vivía de lo que sacaba yo con la orquesta y demás. Pero ahora mismo yo creo que lo hacemos todos por afición y por gusto y entonces eso es lo que nos lleva a que joder, te tomas el tema un poco igual de forma más relajado. Siempre profesionalmente eh, de forma muy seria, pero pero sí que haces lo que te gusta, hoy esta canción nos gusta, eh, la ponemos, la quitamos, la, la hacemos de una forma, la hacemos de otra pero el tema de los ensayos yo creo que también a ver, eh, nos hemos juntado gente con, eh, con, con trayectoria y es ya igual más fácil, ¿no? que con gente que igual puede llegar a empezar uh -huh. y, y eso, y al final más fácil o más difícil depende de lo que te quieras complicar tú también eh, mexicanas como en todo, pues hay, hay niveles de dificultad Y, y bueno, también más que todo lo que funciona En los directos y lo que no Lleváis eh, ya casi casi dos años en activo Como los eh, chamucos eh, ¿Cuándo os disteis cuenta? ¿Cuándo dijisteis que era la hora ya de meternos? Eh, de meteros en un estudio y plasmar las canciones en un CD Bueno, eso Fernando y Miquel saben más que yo ¿la? Yo es que soy un poco kamikaze para estas cosas Me tiro, no sé si hay agua o no hay agua en la piscina Pero me tiro siempre Yo me acuerdo además la reunión que, que planteamos Porque ya en las cenas de los bolos de agosto Y todo eso ya planteábamos Decíamos, tenemos que grabar, tenemos que hacer porque, porque es un proyecto bonito también, ¿no? El ver tu, tu trabajo reflejado y... Y ya, sobre todo, también viendo lo que lo que te decía antes, lo que le gusta a la gente y lo que no, y qué es lo que puede eh, funcionar en un disco. Y yo me acuerdo de la reunión que pff, había vértigo por todos los lados. Pues, ¿cómo vamos a grabar ya? Pero si llevamos un año, si no sé qué. Y, y la cosa que, que surgió, la hablamos y, y para adelante. La verdad es que la gente también lo pedía en las actuaciones. ¿Tenés sí, disco? Sí, ¿No tienes disco? Tal, sí, sí. tal, tal. Y al final era como una, una necesidad. A mí sí que me dio vértigo, ¿eh? Mucho. <risa> Eh, hablando ya de este primer trabajo, nos vemos en el camino de reciente publicación. Eh, ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación? ¿Alguna anécdota así que se pueda contar? <risa> bueno, pues empezamos en, en diciembre. empezamos a Empezó John Coldo con la con la guitarra, Egoiz, no Egoiz, Egoiz pero... con el bajo, luego pasó Jon Coldo, luego ya hubo un parón de Navidades para comer turrón y coger un poco <risa> fuerza y eh, en enero empecé de las trompetas, el acordeón y las trompetas y luego ya le dejamos una semanita de reglas para pa que para que metiera las voces Fernando. <risa> y no sé, pues anécdotas cámbiame aquí, ponme aquí, <risa> mucho bueno, muchos mensajes. <risa> Una muy curiosa. El guitarrista que se mueve muchísimo Así. Se mueve Muchísimo es Yo creo que es el primer mariachi heavy de, de la historia Al final a la hora de grabar le pusieron una toalla Para que no se le oyera el Cómo bacán, llevaba el pulso, pulso. <risa> y, y, y grabando las segunda guitarras Al final ya, ya le dijo este técnico No respires <risa> Sí, estuvimos a, eh, eh, Grabando en Estudios K Con Alberto Porres que es un, es un máquina. Es un máquina de tío tiene más oído que todos nosotros juntos. Porque además... No, yo soy batería. Sí, pero joder, un acorde que fallaba o una nota que no sé qué o a qué has desafinado. en máquina, máquina terrible. Y ha sido un proceso yo creo que, que bonito también, pero por el trabajo que había previo. Hablando con Alberto previamente a la, a la grabación sí que nos decía depende también mucho del trabajo que traigáis vosotros. Uh -huh. Si lo habéis trabajado, como lo habéis hecho, como... Entonces pues bueno, fue fue bastante, relativamente fácil Pero por el trabajo también de todos ¿no? eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco En las fotografías, en la maquetación del CD? Pues sí eh, Como bajista no, nos ha echado un cable Joseba San Sebastián Un, un hacha como eh, Trompeta también, otro componente de la banda Le saca, Julen Suárez Y la voz también nos ha ayudado La gran Stichu Pinacho De la tarra, pero bueno Nadie es perfecto, <risa> Nadie es perfecto. <risa> No seas, Eso. no seas La verdad es que tenemos suerte de ¿eh? la gente que conocemos porque puf, eh, los tres han accedido enseguida a, a colaborar y han estado... Por ejemplo, el sábado no pudo estar Joseba San Sebastián por temas de trabajo, pero joder, poder contar con gente así la verdad es que es una, es una maravilla. Además, que gente de, que sabes que va a funcionar, va a ser muy bien, sí. Vamos a hablar un poquito de las canciones. 14 son las que incluís en este primer trabajo discográfico. Eh, contarnos un poco. Muchos de ellos son mexicanas, eh, bueno, o can Todas. canciones muy conocidas... Uh -huh. Eh, exceptuando igual a mi manera Que sí que la melodía sigue siendo la misma Sí que se ha hecho eh, a rollo mariachi Como queríamos hacer nosotros Pero con una letra propia Esta letra de Garro, eh, Iván, Garro, Iván, sí. Garro Iván Garro Que nos hizo una letra Y esa sí que es letra propia nuestra uh -huh. Pero el resto, pues bueno eh, Échame a mí la culpa No volveré Son canciones que muy muy conocidas eh, Boleros y nos dejan, por ejemplo Que lo hemos llevado un poquito al rollo mexicano también Eh, un tema de luis mariano que en la versión que hizo egan eh, saldías. méxico saldías uh -huh. eso es entonces pues bueno son sí que es verdad que lo que te decía antes igual un poco viendo qué es lo que nos funcionaban los directos y qué no y luego compensando un poquito no por los ritmos de las canciones no, no hacer un disco muy lento ni siquiera muy festivo tampoco uh -huh. entonces pues mezclando un poquito todo sí El título del disco nos vemos en el camino, porque este nombre es quizás porque sois gente de directo, es porque las canciones son más bailables en directo. Sí, eh, simplemente yo me acuerdo también esto salió en la en la reunión que hicimos cuando hablamos de la grabación eh, no sé, igual habíamos ni siquiera habíamos planteado un título porque al ser el primer trabajo como que igual presuponíamos todos que podía ser pues bueno, Chamucos y ya está, simplemente sí. el nombre de, del grupo, ¿no? Pero Eh, a lo largo de este primer año de, de experiencia y de, y de bolos que hemos hecho con el grupo, eh, con Facebook, que ahora mismo es por donde por donde te mueves y la gente te conoce, es impresionante la, la salida que tiene eso, eh, nos hemos dedicado a hacer montajes de fotos o de vídeos de directos, que además hay mucha gente que nos manda fotos y demás, y a la hora de hacer los vídeos yo siempre terminaba con una frase, nos vemos en el camino. Porque, pues eso, simplemente refleja un poco de, bueno, pues seguramente nos podamos ver en tu pueblo o nos vas a ver en el otro lado o vamos a estar en una cena mariachi en la que tú puedes estar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como nos vemos en el camino, eso ahí tienes la opción. Y uno de los, John Coldo, el, el guitarrista, el guitarra, eh, pues eso, dijo, oye, si le ponemos como el, como la coletilla que pones en todos los vídeos, que uh -huh. Y de ahí salió, de ahí salió. Y si os parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? digamos Igual es demasiado decirlo, pero el tema referencia de la banda. Aquí va a haber tortas, ¿eh? <risa> sí. No, es que sí. es como elige entre papá y mamá. Pues no, pues al final sí. es que son son temas muy diferentes entre ellos también. Todos tienen lo suyo. Entonces, a mí, por ejemplo, El viajero me gusta muchísimo, que es el, el primer tema del, ¿El del CD. El Soy ese viajero que va por el camino, con brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. miren las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día zio polisistas igual amantes postrados me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno porque he encontrado tantos caricias y consuelos por tantas cosas bellas me quedo en tu seno usando tus pregones de cantando Estamos con emoción México México Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a tres de los componentes de la formación Los Chamucos, Egoich, mikel y Fernando, y vamos a hablar un poquito eh, de los directos. ¿Qué repertorio tenéis para presentar este álbum? ¿Lo estáis incluyendo todo? ¿Vais a meter versiones clásicas de mariachi? Bueno, en principio, lo que vayamos tocando de pueblo a pueblo, de concierto en concierto, en principio será el disco más lo que ya traemos en el repertorio, uh -huh. que son las... Las mexicanas clásicas de toda la vida, tanto bueno, algunas con algo de aire norteño como las clásicas de toda la vida de Dios. Desde ella al último trago, o... piensa cualquiera que casi todas están en El Rey, ¿no? Pero en principio sí, iremos presentando el disco con, con las 14 canciones que hay y luego ya, pues, lo que caiga, ¿no? Habéis eh, estado actuando el sábado pasado en Lesaca, con entradas agotadas, ya no hay plazas para la cena del día 16 de abril en Aibar. Eh, contarnos un poquito eh, Los conciertos que habéis realizado Un poco por encima Durante este año y pico de trayectoria Bueno, pues al final del año pasado cerca de, est Estuvimos en cerca de 30 sí. 30 conciertos sí. eh, Todos más o menos por aquella zona En Aibar también estuvimos A Guipuzco también hemos pasado Somos internacionales, Interna hemos estado en Alfaro también En Alfaro también <risa> <risa> <risa> Hombre <soy> de... <risa> muy, muy bien además en Alfaro Sí Sí. O sea pero que... sí más que todo por la zona Esta de, de le saca ancha y demás y que lógicamente eh, juegas un poco en casa no también entonces el boca a boca sobre todo al principio ayuda mucho ayuda mucho y, y la gente lo bueno que tiene esto es que a la gente le gusta muchísimo y está muy predispuesta a estar contigo ¿no? en los conciertos y pasárselo bien y demás entonces pues mucho si veces... no se acerca a fernando no todo no ya hasta ya, ya está oye me acuerdo algún bolo, eh, de algún boloé de llegar y pff, además no voy a decir el nombre <risa> no, pero decir, joder, igual la gente fría o estás aquí, que pues uh -huh. parece que no funciona parece, yo que tengo más morro que espalda que cualquier otra cosa, dices, bueno pues aquí, o me los echo yo al bolsillo si no igual, uh -huh. no, pero hemos estado, pues eso Oronoz, Mugaire también, Irurita hemos sí. estado en, en varios prácticamente el norte de Navarra casi hemos tocado casi todos los valles sí, hasta, sí, sí, sí. Eh... Vale, en Tierra Estella también estuvimos en, ese, en Artavia, en Artavia este, yo tengo un Artavia. recuerdo de ese pueblo súper sí. bonito, en Artavia Y ya te digo, hasta el faro Si es que nos vamos al faro y nos metemos en un casino de estos Y a darle a la mexicana El 16 de abril, lo dicho, en el bar el Perrillas Con entradas a la cena toda agotada ya Y eso que falta casi un mes Sí, sí, o sea sí que... eso es. Pasan hambre ¿eh? allí <risa> Eh, ¿Os acordáis del primer concierto que disteis como los chamucos? ¿Qué <risa> sí. recuerdos os trae ese concierto? Mucho frío. <risa> oh, con Carrol. térmicas estábamos allá. Nos propusieron hacer un, una calejira con el mariachi, nos pegamos un... Bueno, Beñat hizo un carro, un maravilloso carro de hierro, que se dio cuenta luego que no entraba en el coche... Y todo ha sido... esto hay que contar que él trabaja en Francia eh, hizo sí. en Francia el carro, tuvimos que llevar una furgonetas de Francia, o sea que salimos a pagar <risa> ese día. pero fue en Arancha 7 de sí. febrero, a un frío del copón, sí. doble pantalón y guantes y todo, luego ya nos metimos al bar y nos sobraba todo pero yo me acuerdo, ese, ese la sensación que tenía yo era de vértigo total, porque claro eh, Mikel ha dicho, empezaron a mover la historia en agosto pero claro, yo tengo que subir de Aibar, todos los ensayos son 110 kilómetros ida, 110 vuelta uh -huh. y yo hablando con ellos, y ellos también me propusieron me dijeron, bueno, vamos a montar primero instrumentalmente los temas, y una vez que tengamos la forma hecha ya, pues vienes tú y, y ensayamos, y, y yo les dije que sí, mira, metemos todas las horas que queráis, pero una vez que está lo instrumental hecho y yo me acuerdo que empecé a ensayar con ellos en enero uh -huh. y fue llegar al primer ensayo, que no conocía más que al guitarra, a John Cole, porque currábamos juntos y nada, que tenemos bolo el día 7 de febrero yo pero qué bolo, <risa> ni qué bolo Pero si no empezaba a ensayar, no he a abrir la boca Y sí, hice dos ensayos además, me acuerdo Y, y fuimos para allí ah, Impresionante, Arancha uh -huh. eh, ¿Tenéis fechas a la corto o largo plazo pra, para presentar el disco En directo? Este viernes, el viernes sí. santo, el día de vigilia uh -huh. a, cena, a cena mariachi En no, Arancha también Carlos, nuestro técnico que le gusta mucho el pescado, comerá merluza Seguramente <risa> A la plancha, a la plancha A la <risa> plancha Sí, pues tenemos Arancha, eh, tenemos ahí Ibar el día 16, ya van saliendo, la verdad que contentos porque van saliendo bolos para Y luego tenemos para un parón porque se nos casa Fernando. Ay, ay. Y pues, pues se va de vacaciones, oye. Pues qué se va ah, a hacer. Sí. <risas> Ensayaremos nosotros. <risas> eh, de los 14 temas que se incluyen, personalmente no os voy a decir con cuáles quedaríais, pero sí con el que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación. Ahora una vez que están ya los 14... Yo soy pues todos todos sí. tienen algo. es que no sé si quedarnos claro. con alguno. Todos tienen algo, pero por ejemplo, por ejemplo, el viajero fue un tema que lo sacamos a última hora, nos encantó y Fernando y yo <risa> estuvimos ahí, pero pues hay que sacarlo y fue cómo lo planteamos, claro, quedaba poco, había que había que mirarlo y demás. Y venga, lo planteamos y dijeron todos que sí, pues costó, uh -huh. pero salió el asesino el Verdi Maitizaitut También es un tema que que, que gusta mucho eh, las letras de Yulen Zelayeta además. Entonces, también eh, Nirerara también eh, no volveré también eh, con la voz de Stitchu a todas las canciones anteriores o a todas por eso las elegimos. A la hora de la <risas> grabación, por ejemplo, que te refieres, yo sí que me acuerdo, por ejemplo, eh, échame a mí la culpa y no volveré fueron de los de decir terminar de, de grabarlo y dice, joder, es sentido. Uh -huh. No volveré, por ejemplo, a mí yo la primera vez que escuché la grabación ya con la voz de Stichu y, y el coro de Beñat, también el acordonista que, que mete la tercera voz. Uf, impresionante. Uh -huh. Sí, pero es lo que te digo, cada uno tiene lo suyo y, y cada uno está bien, sí. Eh, ¿Cómo veis el panorama del mariachi aquí? Con bastantes grupos, como puede ser, por ejemplo, Puro Relajo. <risa> mis Puro Relajo, ¿eh? Esas, Cuidado es, no me los toques. <risa> <risa> sí, pues bueno, son Daibar también, igual que yo, y... A mí me da alegría, o sea, hay mucha gente que se pensaba mucha competencia, que si se pelean por los bolos, que se que va al revés. Uh -huh. O sea, la de llamadas, ahora de momento están siendo más en una dirección que en dos, ¿eh? pero la de llamadas de, de David, el, el bajista de puro relajo, y oye Fer, podéis hacer este bolo que a nosotros nos viene mal, que no sé qué, que no sé cuántos, les doy el contacto de ayuda en todos los aspectos y a mí realmente me, me alegra, pero es, es por lo que te digo, es La, la música mexicana, por lo que sea, atrae a muchísima gente. Y a muchísimas muchísima gente muy dispar. Uh -huh. Porque ves a gente de todas las generaciones y, y igual funciona en una comida mexicana o en una cena mexicana que en un concierto, en una plaza, que en fiestas. que Entonces, a mí me, me parece súper bonito. Igual que Puro Relajo, los Tenampa o, o, o cualquiera Zacatecas. de Zacatecas, Cazabuates. Sí, sí. Un, un millón de grupos. Sí, aquí, sí, sí. sí. Pero, pero que está muy bien. Sí. Uh -huh. ¿Y de qué forma se puede conseguir el disco? Te hemos traído cajas aquí que para, bien, para, ¿sí? para que los vendas. ¿Sí? Sí, sí. <risa> Pasáis por aquí por el estudio y ya está, eso hecho. Es. Pues a ver, como hicimos la presentación el sábado, eh, pues eso no queríamos sacar el disco antes del sábado. En iBar ya ya está puesto en tres establecimientos, que es el Bar-Restaurante Perrillas, en el, en el Bar del Frontón también uh -huh. y en Panadería Azparren. En le saca está colocado ya también en el Barcialdo y va a estar en Cosquilla, en Cosquilla también. también. En Vera va a estar en Suga. Eh, en Sumbilla también estará. En Villa en Ituren va a estar también. En Arancha estará también en el Bar Burlada y en y en Aterpe y y bueno, no sé si me dejo en algún en algún no vais a poner como hicieron los Se han puesto como está cerca de Ibar Se pueden subir, en 7 kilómetros están Sí, pero más que todo porque bueno pues eh, lo Ponemos un poco la gente de, de confianza también ¿no? uh -huh. que, que te van echando un cable y demás ¿Y cómo se puede contactar con la banda Para la contratación de conciertos, de fiestas? Por teléfono, por Facebook Ya sabes <risa> lo habitual, ¿no? Las sí, palomas no las claro. tenemos todavía Muy amaestradas Entonces por, por paloma mensajera no, pero... sí. eh, Facebook, lo, te, lo que te decía antes www.facebook.com barra chamucos y ahí eh, pues por mensaje privado luego sí que contestamos por email y o si no el teléfono de Mikel o el mío me parece que andan por ahí sí. y las contrataciones solemos solemos hacer así. Mm. Y lo del disco también, eh, pues lo que comentabas un poco antes, no en Facebook también si alguien eh, quiere sí. o alguno está interesado y le viene mal pasar por cualquiera de estos sitios nada, se pone en contacto con nosotros, enviaremos y sin problema. Y los demás eh, componentes de los chamucos son... Son Carlos, que lo tenemos ahí escondido detrás, que no ha querido hablar hoy. Eh, John Cole, John Coldo, Arburua, Beñat, eh, Michelena, con el acordeón, eh, Xavier Cho Arriola, Xavier Arriola, que ya es Xavier Cho, ya es mayor como pañamones, pero sí, seguimos hablando con Xavier Cho la banda, pero... Xavier Cho, eh, luego, bueno, Fernando Otano, Miquel Iriarte y un servidor. Uh -huh. Y aunque me haya dejado, que queréis decir para ir terminando con la entrevista? Yo simplemente agradecer a toda la gente que que nos ayuda porque como ha dicho Miquel has dicho tú dos años no llega al año y dos meses porque ya te digo el primer concierto fue el 7 de febrero pero la ayuda que hemos recibido es que es impresionante es uh -huh. impresionante y, y ha sido un año corto pero muy muy intenso muy intenso por muchas cosas porque yo al final hoy he estado hablando con un amigo y le digo es que estoy un poco desbordado justo lo del sábado pasado por ejemplo en saca es que el vivir eso fue impresionante uh -huh. y por mucha experiencia que tengas en otras historias pero... Y la ayuda de todo el mundo, desinteresada la mayoría Es es impresionante, está muy bien Y antes de ir terminando con la entrevista Vamos a escuchar el tema a La Viquina Ya que con él pues queréis mandar un saludo Bastante, bastante especial Solitaria caliente Bueno, y desde aquí queríamos dar un fuerte saludo también a nuestro gran fan, un pequeño gran fan que tenemos por aquí por villaba Su nombre es Yurgi, para darle un fuerte abrazo y un fuerte saludo a él y a toda su familia. Muchísimas gracias por seguirnos a todos los lados, que sois unos máquinas. Y también saludar con mucho cariño y dar las gracias a los actores y actrices que que nos acompañaron el sábado, que nos hicieron el favor de estar con nosotros en esta representación y en esta presentación del disco eh, Iranzu, Ainhoa Anabel, Ainara, Juanen y Fer, Fernando González muchísimas gracias por todo y señores nos vemos en el camino La Otro tema que nos queréis recomendar De este primer disco Yo he elegido el primero, este no lo elijo Ya hemos escuchado pues Nirea Vale, pues nos quedamos Con el Berdim Maite Saitus Décimo tercer corte del álbum Egoits, Miquel, Fernando Es que ricasco por haber venido Suerte, que todo salga bien Y nos vemos dentro de un par de añitos o un añito más con otro disco. Bueno, seguro, bueno, además seguro. ¿Seguro? Egoits, sí. sí <risa> <a ver. risa> pasatu dire ezagutu sintu dan arte tik mauder hartan mexicana lo Hasta aquí nueva edición del programa de Euskal Música en el 100.8 en Berriozar y Ratia, en este jueves día 24 de marzo del 2016 en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde cita que también tienes el sábado y el domingo 26-27 de marzo en repetición en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde hemos escuchado el adelanto del nuevo trabajo discográfico de la formación de Bilbo Doctor Deseo, decimoquinto trabajo discográfico, el álbum igual y diferente una mirada distinta a lo que escuchábamos, el sencillo adelanto El placer de conspirar. También hemos escuchado el adelanto del nuevo larga duración de Gatillazo, el álbum Cómo Convertirse Nada, que saldrá el 8 de abril. Hemos escuchado ese adelanto tema que da título al disco. También hemos escuchado temas del disco de Cuarto Oscuro. Un adelanto que nos han traído esta banda de Nafarroa, el álbum Fénix, que saldrá el día 1 de abril. Nos hemos ido con el primer larga duración de la formación Reditio. Hemos escuchado dos de los temas, Cenizas y Revolución. También hemos escuchado dos de los temas incluidos en el primer larga duración de Kuchi Romero, No Soy de Nadie Kudadancha con su álbum Lavararen Ertsean y Víbala con el álbum Gure Erojack, segundo larga duración para esta banda, y hemos terminado con la entrevista a la formación Los Chamucos que han estado por aquí, por el programa Euskal Música, por Berriozar y Ratia para presentarnos este su primer larga duración, Nos Vemos en el Camino más concretamente han estado tres de los componentes de la banda, y lo he dicho nosotros que nos vamos, que volvemos dentro de siete días para compartir contigo más música Música local, música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales Hasta entonces, un saludo agur Gur Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Encantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a sus volcanes a sus praderas y flores que es como tal del amor de mis amores perdi con hilo y que lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan De ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. ti <tune> tía en el 100.8 de fm